Les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Estamos leyendo el libro de Josué. Y en esta oportunidad será Josué capítulo 12. Libro de Josué capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol. Desde el arroyo de Arnot hasta el monte Hermón, Y todo el a r a b á al oriente. Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle, y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Y el a r a b á hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar de a r a b á el mar salado, al oriente, por el camino de b e t j e s i m o t y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los r e f a í t a s el cual habitaba en a s t a r o t y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán hasta los límites de j e s u r y de Maaca, Y la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de e s b ó n A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, d i o aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué d i o la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el a r a b á en las laderas, en el desierto, y en el Negev. El heteo, el a m o r r e o el cananeo, el p e r e z e o El Ebeo el Jebuseo. El y rey de Jericó, uno. El rey de Jai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Glón, otro. El rey de g e s e r otro. El rey de Debir, otro. El rey de h e d e r otro. El rey de o r m a otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de a d u l a m otro. El rey de m a s e d a otro. El rey de Bet-El, otro. El rey de Tapua, otro. El rey de e f e r otro. El rey de a f e c otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. el rey de Simrod Merón, otro, el rey de a k s a f otro, el rey de t a a n a c otro, el rey de m e g i d o otro, el rey de Cedes, otro, el rey de Jocneam, del Carmelo, otro, el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Goim, en Gilgal, otro, el rey de Tirsa, otro, treinta y un reyes por todos.